.org.ar mañana arrancamos este enredándola de mañana aquí en el estudio de Radio Pueblo con toda la energía, eh, tenemos una mesa bastante ampliada hoy, ¿no? Exactamente, hoy tenemos una mesa que está este, bastante concurrida, como no como no sucedía desde hacía muchísimo tiempo desgraciadamente hoy no estamos comiendo ni pastelitos de mandrágora ni ninguna de esas cosas pero, pero bueno, mate solo, está bien nueva <risa> Bueno, este eh, estamos aquí Acompañados por Lore Por Pachu eh, Pancho allá en los controles Mono Que está haciendo la producción eh, Aiden Redes Gallerito Que está haciendo todo el, todo el control de, de que salgamos bien por internet Y ahora está limpiando el, el, Y ahora un, está un, limpiando no el vidrio <risa> Este y bueno, eh, es este, el staff digamos de esta de esta mañana para hacer este redando las mañanas. Así sí. es, mandamos un saludo también al Sony, que ya dentro de poco se va a estar sumando este, de nuevo. Bah, no sé si está bueno que se sume de nuevo. Sí, no sé no sé si se va a estar sumando aquí, se va a estar sumando al hospital. Me parece claro. que ya lo ya lo, lo van a nombrar planta permanente. <risa> Así que no, un saludo grande para el Sony Nosotros tenemos... Un saludo para Javi si nos está escuchando no es... Últimamente nos está escuchando mucho Javi Sí, sí, sí, sí, sí Lo veo a Pancho colgado ahí de los controles Está buscando una factura que se le cayó atrás de... <risa> <risa> eh, puede ser, puede ser, puede ser Puede ser una... <risa> por ahí está buscando, por ahí Quiere hacer un anjerito en la pecera para agarrar el arroz que está en medio Dentro de <risa> los vidrios <risa> Sí, bien, tenemos un día una agenda bastante cargadita hoy es de costumbre, ¿no? Exactamente. No te escuché decir que tenemos una mañana agitada y hoy me parece que va a ser una mañana agitada. H. Va a ser una mañana bastante agitada, ya lo vi al mono corriendo corriendo por ahí. Porque no encontró un número, porque no sé qué, porque no sé por qué. Pero sí, exactamente. <risa> Así que bueno, pasaba nuestros contactos para la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo paso ya. ¿verdad? <risa> eh, si nos pueden escuchar a través de www.rednacionaldemediosalternativos o si no, también lo puedes hacer a través de nuestra página de Facebook Red Nacional de Medios Alternativos así es, así que toda la gente que nos está escuchando nos puede seguir ahí en la página web este www.rnma.org.ar sino también a través de nuestras redes sociales, como decía ahí la Lore, este que no tenía micrófono y ya tiene micrófono no, sí tenía micrófono, lo tenía pero lo tenía pagado claro. bueno, yo pensé que estaba prendido <risa> encima yo le hacía señal me decía, está prendido ajá, ajá. <risa> así que bueno a eh... todos les puede pasar a todos. De pasó? Hecho, a lo, a nos pasó a todos, de hecho A vos nos te pasas a seguido, pasan... es que David Todavía no me pasó nada Estoy esperando que me pase algo eh, eh, hoy, hoy no hay Absolutamente ningún apellido complicado Así que hoy va, Para va vos. a ser bien <risa> Bueno, tenemos varios temas hoy eh, Vamos a ir por distintos Lugares de la geografía del país no Vamos a estar este En La Plata Con Clip el caso de Joana Ramallo. Luego vamos a hablar con Norberto Senior sobre la reforma eh, laboral, ¿no? Esto que se viene y, y, bueno, ¿cuál es el punto de vista desde el sindicalismo combativo y crítico? Porque, desgraciadamente, eh, no estamos observando buenas eh, eh, buenas posiciones por parte de la CGT y, en general, eh, varios otros representantes de esto que se deben llamar la burocracia definital, ¿no? Y sí, eso tiene que ver también con lo que vamos a estar hablando aquí en Jujuy con este la gente del Seom. Así es. Por los procesados y la elevación a juicio oral, digamos, que tiene que ver justamente con esto, digamos, con dirigentes que son combativos y se animan a salir a la calle y bueno, este, está la persecución política también, ¿no? En una Jujuy donde la crisis de la vivienda ha sido histórica, ¿no? Así es. Y después nos vamos para Rosario. Rosario siempre es. estuvo cerca es Rosario, ¿Serán? ¿Serán? ¿Dónde está Rosario, Panchita? <risa> <De> cerca <risa> Bien, eh, vamos presentando la primera nota, ¿te parece? Bueno, eh, ¿la presento yo o la presenta vos? Eh, presenta la vos Bueno, hace... Eh, eh, eh, ya habíamos este, tomado esto en los enredados anteriores ¿no? El 26 de julio de, esta, este, de este año Eh, desapareció Joana ramayo eh, en, en la plata eh, la búsqueda o el, estaba seguía titulada vamos a vamos a averiguar si eh, ahora sigue con esa titulación o no pero la carátula de la causa era este eh, averiguación de paradero y la familia familiares amigos, Eh, organizaciones sociales y de derechos humanos lo que exigen es que no sea averiguación de paradero sino eh, justamente una averiguación por la cuestión de la trata ¿no? que sea eso lo que lo que se investigue entonces este hoy se van a realizar distintas actividades y bueno eh, estamos en contacto con Agustina barrera este, eh, eh, amiga de la familia y una de las voceras de eh, esta lucha eh, Agustina, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bueno, nos podrías comentar la última vez que nos habíamos comunicado con vos eh, la causa todavía estaba eh, caratulada como averiguación de paradero y en lo concreto no había habido Eh, mucho eh, este mucho avance sobre ella eh, nos podrías comentar actualizar que, que, que cómo se está siguiendo esto ahora bueno eh, la causa digamos ya no tramita más como una averiguación de paradero no porque la justicia provincial la fiscal laqui que era la fiscal que tenía la causa antes a cargo haya aceptado cambiar la carátula sino porque finalmente eh, las abogadas que están acompañando a la, a la mamá de Marta y las organizaciones hemos decidido presentar una nueva denuncia a nivel federal directamente denunciando eh, la posibilidad de que exista una red de trata operando detrás de la desaparición de Joana. Entonces hoy en día nosotros tenemos eh, una causa a nivel federal por tratar, averiguar digamos, que lo que estamos intentando averiguar es eh, si hay una trama de trata de personas por detrás. Entonces la, la causa ha pasado a la justicia federal, que era algo que para nosotras y nosotros era muy importante, ¿no?, para que, para que deje de intervenir la policía bonaerense, que era lo que estaba sucediendo antes, y para que se activen todos otros mecanismos de búsqueda, y obviamente para que se deje de buscar a Joana como una persona que por voluntad propia podía estar en algún lado eh, viajando o, o moviéndose libremente, digamos. Buen día, Agustina. Hola, Ustedes hola. tuvieron eh, que pelearla mucho, que luchar mucho justamente para el cambio de carátula, ¿no es cierto? ¿Por qué pensás que puede ser? Sí, nosotros eh, tuvimos que pelearlo mucho al, cam al cambio de carátula, tuvimos que hacer muchas actividades en la calle, muchas actividades de denuncia, eh... Bueno, claramente nosotros vemos que hay una justicia que sigue siendo una justicia patriarcal, digamos que en su mirada no tiene una perspectiva de género, no tiene en cuenta digamos que una desaparición de, de una mujer ya hace más de tres meses, que Joana no, no está con su familia, no está con sus amigas, amigos, con su hija, eh, no tiene en cuenta que una desaparición de una mujer eh, necesariamente conlleva que que se investigue en ciertas líneas, ¿no? que se investigue con una perspectiva de género, que se tenga en cuenta el contexto en el que vivimos hoy de, de violencia a las mujeres, y claramente la justicia sigue siendo una justicia patriarcal y encubridora ¿no? de, eh, de estas situaciones y de estos delitos, digamos tanto la justicia como la policía. digamos eh, Evidentemente hay hay poderes, hay redes, hay intereses a los cuales no se quiso afectar porque nosotras sostuvimos desde el primer momento que, que a Joana se la llevaron eh, de una zona, que es la zona roja de la, de la Plata, donde a plena luz del día todos y todas los platenses sabemos lo que sucede, sabemos que hay explotación de las mujeres, sabemos que la policía, eh, esa zona la controla, digamos, y que la policía tiene absoluto conocimiento de lo que pasa ahí. Entonces, claramente hubo hubo intereses y poderes que no se quisieron afectar. Eh, Agustina, eh, bueno, sabemos que se va a realizar un tuitazo y radio abierta. Eh, ¿Nos podrías comentar sobre esta actividad? Sí, para hoy estamos proponiendo un tuitazo en Twitter y otras redes sociales entre las 12 y las 14 horas del día de hoy con los hashtags de a Joana y Audiencia con Vidal. Todo esto en el marco de que mañana jueves eh, vamos a estar presentando un pedido de audiencia a la gobernadora María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, eh, para que reciba a la madre de Joana y sus abogadas, eh, y para que ponga a disposición todos los medios que la provincia tiene a su alcance, todos los medios necesarios para que Yoana aparezca con vida, digamos, mañana eh, desde las once y media nosotros vamos a estar haciendo una radio abierta en la puerta de la gobernación, eh, acá en La Plata, y doce y media formalmente las abogadas van a entregar junto con junto con la mamá de Yoana el pedido de audiencia a la gobernadora. Agustina yo te quería preguntar, eh, en el parte de prensa que estuvo circulando por estos días por las redes sociales... Eh, decía, digamos, bueno, justamente que iban a presentar un petitorio pidiendo participar también en la búsqueda de, de Joana Y bueno, quería preguntarte si ustedes han conseguido algunas pistas para... Justamente para... pidiendo participar de esta búsqueda y sí, digamos, eh, tanto las abogadas como como todas las organizaciones, la, la madre, los, los amigos y quienes acompañamos Eh, desde el primer momento eh, desde que se hizo la denuncia cuando Joana no volvió ese día a su casa eh, que hemos estado buscando, averiguando todos lo, los datos y todo lo que creíamos que podía aportar lo hemos llevado a la justicia en su momento a la justicia provincial que eh, acumuló un montón de hojas y hojas en una causa que es enorme que tiene muchísimas páginas más de mil páginas. Eh, sin embargo, han sido cuestiones que eh, no han ido más allá, por lo menos hasta el momento en que la causa estuvo en la justicia provincial, ¿no? Todo dato que nosotros teníamos también, nosotros nos, eh, pusimos algunos compañeros, nuestros teléfonos a, a disposición para, para recibir cualquier tipo de información. Eh, en la causa se... Hay obviamente mucha información que nosotros no podemos brindar porque es información que está en la causa, pero sí hay muchísimos elementos para para investigar ahí eh, la posibilidad de que esté actuando una red, tanto en, lo, en el momento de desaparición de, de Joana eh, como en los días previos, como también eh, siguiendo la hipótesis de que estas redes que se llevan a las mujeres no actúan de un día para el otro, sino que muchas veces también vienen como metiéndose en la vida de las mujeres o de las niñas desde tiempo antes, ¿no?, haciendo un trabajo mucho más fino. Eh, todos esos elementos que nos llevan a, a pensar que esto podría haberle sucedido a Joana están en la causa, digamos. Por eso nuestra insistencia en que la carátula cambie, eh, bueno... Finalmente presentamos otra denuncia y hoy lo que sabemos, digamos, es que la Justicia Federal sí está llevando a cabo medidas que tienen que ver con toda la información que ya está en la causa. Hoy la causa está en un momento en que eh, se está trabajando bajo absoluta reserva, por eso nosotros no, no tenemos aún eh, información de, de cuáles han sido los resultados de estas medidas, pero sabemos que hay movimientos, digamos. Eh, justamente mañana en la radio abierta eh, van a estar las abogadas contando las novedades que se puedan que se pueden informar acerca de, del avance de la causa eh, Agustina nos podrías comentar también bueno eh, luego luego de este tiempo eh, cuál es este eh, la situación de la familia de, de, de Joana? no este cómo se encuentran anímicamente Eh, ¿cuáles son sus expectativas? Bueno, la verdad es que eh, son meses de muchísima angustia. Eh, Joana tiene seis hermanos que la están esperando, que no dejan de acordarse todos los días de ella. Tiene una hija eh, que también se pregunta por ella. Eh, bueno, y una, ma una madre que es la, que la cabeza de toda la, la lucha y la búsqueda que, eh, si bien saca fuerzas hasta donde no hay, eh, obviamente está viviendo muchos momentos de angustia. Eh, y también situaciones de, nada, de, de, de haber ido muchísimas veces a los juzgados, de haber aguantado que la policía en su momento le dijera cosas como... Bueno, pero fíjate la edad que tiene tu hija, como diciendo, ya es bastante grandecita, okay. en el momento en que ella fue a hacer la primer denuncia, ¿no? Y todas esas cosas que agravan un poco todo lo que ella sabe por sí tiene que tiene que vivir todos los días, que es no estar con Joana. Entonces, eh, eso, digamos, una una vida que les cambió absolutamente hace más de tres meses, sobre todo a ella, que es la que está todos los días eh, yendo al juzgado, yendo a hacer alguna presentación intentando también comunicarse con medios en la medida de lo que pueden, porque también le cuesta mucho relatar todo el tiempo eh, claro. lo, que, lo que vivió sí. y lo que vive. Eh, pero bueno, sí, es, son vidas que no son las mismas, en sus propias palabras, son vidas claro. que no son las mismas desde hace por lo menos más de tres meses. Eh, bueno, Agustina, para, para ir cerrando, ¿nos podrías volver a recordar las actividades, así las difundimos? hoy estamos eh, proponiendo un tuitazo, eh, tanto en Twitter como en Facebook, digamos, en las diferentes redes sociales, compartiendo los hashtags de Vuelvan a Joana y Audiencia con Vidal, eh, de 12 a 14 horas. Y mañana, a partir de las 11 y media, estamos con una radio abierta en la puerta de la Casa de Gobierno, en la ciudad de La Plata, Eh, acompañando la presentación del pedido de audiencia a la gobernadora María Eugenia Vidal que va a estar realizándose formalmente a eso de las doce y media de la, de la, del mediodía van a estar eh, las abogadas que acompañan a la familia comentando novedades eh, e información acerca de la causa y bueno, también les recordamos que, que nuestra página es en Facebook buscamos a Joana Ramallo donde siempre pueden... Eh, encontrar digamos la información oficial de alguna manera de, de claro. lo que vamos llevando a cabo semana tras semana perfecto bueno eh, Agustina eh, agradecemos muchísimo la entrevista y, y desde Muy aquí gracias. todo nuestro apoyo y bueno lo que podamos hacer para difundir eh, este importante tema ¿no? bueno muchísimas gracias a ustedes un abrazo un abrazo bien ahí pasaba Agustina barros que nos comentaba bueno barrera barrera Sí. Que pues, eh, eh, eh, te había dicho Que teníamos justo Todos los apellidos fácil Y la, <risa> la, la, la verdad ex, Claro, claro, claro. Este, le eh, escuché, acá? <risa> Acabo de escuchar La risotada del mono y eso que tenemos Como tres capas aislantes <risa> sí. Barreras Agustina era, ¿no? Agustina, Agustina. Agustina sí. Bien, Bien que eh, no. Bueno como digo un tema un tema importante no eh, eh, siempre sucede con esta eh, con esta calidad de la trata porque aquí nos pasó muchas veces también yo me acuerdo de un caso ahora tres años creo de dos chicas que habían desaparecido en la zona del ramal, y también las tuvieron un montón de tiempo Eh, sin el cambio de carátula, hasta que al final las mismas chicas, una, se escapó y eh, eh, identificó dónde era el lugar, dónde estaba su hermana, y era un caso de trata, pero sido, eh, había sido eh, anotado, y estaba solamente la carátula, de averiguación de paradero, ¿no? Y eso normalmente es un importante limitante para que puedan avanzar estas investigaciones, ¿no? Por ahí pensaba yo de cómo se nos va instalando la palabra del desaparecido, ¿no? Desaparición, esto evade la responsabilidad del Estado y que justamente se accione, porque en el inconsciente nos también nombramos desapareció, desapareció, pero ¿qué se oculta detrás de, de esta palabra también? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a un intermedio musical. Eh, mientras tanto, te pido, David, que vayas memorizando y practicando Eh, el próximo apellido Es muy fácil. Esto. Sí, para para vos no creo. Panchito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 Alguien certifique mis respuestas ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco Siendo presa del grotesco Abro mi boca y reconozco Dice a dónde pertenezco Falsas bebidas y frutos viejos ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos Salivando el idioma del reconocimiento ¿Acaso acá donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo culpa lo que es por lo que no es culpa el encierro culpa quien no es lo que debe ser y viceversa a quien por no conversa culpo a mí misma por lo mismo por conversar no convencer por la duda ciego verso que continúa continúa, continúa. de Dios, adiós creencias, adiós conciencia, vuelco sin descendencia, sobre la piel de la decadencia, familiarizándome con el barro, riego letras en el patio,